Punto de partida y regreso, Costa Rica. En cualquier parte del mundo amanezco y anochezco costarricense, con esa forma cortés que cree en lo bueno y sigue creyendo después de la burla y de la estafa. No podría inventar mi tierra porque la llevo enredada en el alma. No soy consciente de lo que es ser costarricense, pero inconscientemente por cada poro se me sale y hasta sueño universos con sus siluetas de montañas. Cuando veo un mapa, siento que todo el país me cabe en el puño cerrado, aunque sea una tierra con la mano abierta. No sé, ni me importa, cómo la veo un extranjero. Sé que es mi paisaje, el lugar donde duermo, y a veces oigo que me canta canciones de cuna. Hay días que me levanto para admirarla, y se me hace luz y fiesta de lluvias. Hay días que no la veo, la habito como la casa propia, que a veces no se siente. Otros días se me hace silencio y me agobia con su mecanismo de cosa conocida. Desde el avión es continente, y de regreso, rincón dulce. Dicen que somos mediocres, porque aquí todo es suave. Pasan cosas poco interesantes. Un crimen pasional duerme en las calles. Un chisme interrumpe esquinas. Una anécdota deshace prestigios. Y una democracia de votos y libertades navega sobre dependencias. Somos pobres, con terror de pobreza. Y a veces somos ricos en sueños. Cada uno quiere casa y parcela, nombre y renombre fáciles. Cada quien ambiciona aire, cielo azul y patria con pan y algo más por si acaso. No es extraño que lo extraño asuste un poco, y asusta mucho que asuste tanto, el quebrar hipocresías y el deshacer esdogans, que es una forma de ser, sin ser en realidad lo que se es. En cierta forma, igual a cualquier tierra del mundo, se encumbran conceptos de patria y la patria es simple. Un lugar donde alguien te conoce y a lo mejor te quiere. Aquí en esta tierra pronto tendrás lugar alguien que te conozca y a lo mejor te quiera.